I mm. Apenas superamos las 4 de la madrugada Comienza en Radio Nacional La radio pública, la de todos los argentinos La que usted señora paga con sus impuestos El programa intitulado Los 4 Fantásticos Programa que cubre el horario estelar De los fines de semana de Radio Nacional Esto es domingo de 4 a 6 de la mañana Usted sabe si termina el sábado Comienza el domingo Usted prende Radio Nacional Están Marmurek y Rimavicius En general comiendo todo lo que nos mandan A todo el resto apropiándose de discos que no le son propios, incluso robando hasta gacetillas, gente de muy mal talante y de muy baja estofa moral. Luego viene la gente de Revuelto Gramajo, un programa latinoamericanista y gastronómico. Y nosotros que mantenemos las bracitas del fogón hasta que llega el ídolo de Grandes y Chicos, que es Omar Moreno Palacios, que llena de gauchidad toda la radio pública. Mi nombre es Nicolás Rosinski y voy a presentar a mis compañeros de labor, según la cantidad de discos folclóricos que tienen en su casa, en orden descendente, claro está. Tiene más de 1500 distintos discos, incluso algunos repetidos más de una vez, hasta debajo de la pileta de la cocina, el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosiski. Un hombre que tiene muy buenas noches. Perdón, un hombre que tiene algún disco folclórico solo para cuidar las apariencias, que es lo único que hace en su vida, es el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un fanático del antifolclore. ¿eh? Un hombre que desprecia todo aquello que se produce en el suelo patrio y solo admira aquello que viene del extranjero es Emiliano Oresia. Tengo tanta bronca al folclore que solamente tengo discos de los nocheros, en mi caso. Y tenemos la participación especial, el orgullo y el placer. De que nos visite en este momento de la grabación de Los Cuatro Fantásticos El señor Pancho Muñoz Pancho Muñoz, muy buenas noches Buenas noches a todos, gracias por invitarme Este, No sé por qué no recordé el programa mío Que va en un rato Pancho Muñoz arranca en un rato a, en 9. Como Pancho por su casa Exacto, pero no sé por qué no lo dijo Se lo tengo que pedir yo Me lo tiene que pedir usted o si no me, me tiene que haber dado el sobre antes Y no después como me lo está dando en este momento Es el chiste, no, no, no, no es un chiste Un enorme programa de radio De una hora, el de Pancho Muñoz De 9 a 10 gracias. de la mañana Esto también es un chiste, audiencia En la radio pública Yo creo que de lo mejor que se puede escuchar en la mañana de los fines de semana mejor, de Radio Nacional, de 9 a 10 de la mucho mañana. Mucho mejor. tráeme un sobre, Baristo. ¿Y cómo le va, Muñoz? Bien, Rosinji, bien. Vamos a hacer... Eh, a hoy... esta hora es rara esta hora, ¿no? Es rara esta hora. Es rara esta hora para escuchar radio y es raro grabar a esta hora para que se escuche aquella otra hora sí, también. Es raro, es raro, porque a esta hora se mezcla el olor de la pasta dental con el olor a vino, ¿no? <risa> es, es el ese, momento ese, justo ese olor, de la transición. Es ese olor que lleva a la gente. Aunque pensándolo bien, digamos, la noche está cada vez más larga. ¿Como la juventud? Aquí mismo, digamos, al lado está el bolicheste Berlín, Ajá. sobre Maipú, que empiezan a las 8 de la mañana. Lo que se conoce como un after hour. Super after, super sí, hour. Sí, pero pasa que la gente también sale más tarde. Sí, pero ya es, como, ya es salida de domingo, digamos. Claro, pero yo digo, ¿por qué uno debe salir? Si uno va a salir, ¿no? Cosa que está muy bien y, y, uno, y, y es festejable. ¿Por qué tiene que salir a las 4 de la mañana de la casa de una para entrar a bailar a las 5, terminar a las 9 e ir a otro boliche? ¿Por qué no sale a las 8 de la noche, van a un bar hasta las 12 y después a un boliche hasta las 5, digamos? Bueno, era, O algo así. Era, era la idea. ¿Por qué tan tarde? Porque la noche se hizo larguísima. Tan larga se hizo que volteó al día, digamos. Son fiestas de día, en realidad. Mire usted. ¿Y, y de noche qué hace esa gente? Duerme. Yo la verdad que no me meto en lo que hace la gente, si a usted le importa lo como yo con la vida de la gente, mire, jamás me metí en una separación de amigos, jamás me metí en un, nada. Yo de la gente y de las personas, por supuesto, trato de no meterme con lo que hace. Un hombre que está en contra del mundo, el señor Pancho no, Cundiós. para nada, yo no estoy en contra del mundo, yo quiero que el mundo me deje subir, nada más que eso, no, no lo quiero para el mundo. ¿Estás seguro usted? Sí, yo quiero que me dejen entrar. A veces mirarlo desde afuera no te tiene su ventana. No, no, yo soy un hombre grande, hace mucho que soy grande. Pancho Muñoz, autor de la teoría de que cualquier persona al cumplir los 65 años debería perder su carnet de afiliado al Partido Justicialista. Exacto, Exacto. exactamente. Que digamos, todo. Que, que todo cumple su etapa y que después y de una... Tengo pruebas, por ejemplo, el señor Alfredo Carlino. Oh. Hace ya más de 20 años, 15 años que está. Ya el límite de delirio verdaderamente insoportable para aquella gente que está acostumbrada al de delirio, porque delirar con la madre de uno, con la suegra, delira cualquiera. El problema es delirar entre delirantes y hace mucho que Carlino delira sobre la delirancia más completa. Se le ha muerto a algunos amigos, incluyo la memoria de Tato Contisa, ¿Mm? que era como que le tiraban, porque tiene la cabeza llena de chichones, Carlino, de pegar en el techo. Algunos, eso le tiraban, que algunos le tiraban de los lienzos para bajarle un poco. Ellos estaban en favor de no tanto delirio. Mayor de 65, abstenerse. El al poeta... Viagra al Viagra pueden darle. Pero... Con moderación, igual. No, no, es proporcional camisa. Ajá. Cuanto más Viagra, menos militancia. Ah, perfecto. El poeta Alfredo Carlino, cuya lectura recomendamos de manera efusiva eh, y como muy bien descripto. Por Francisco Muñoz Sí, señor El Pancho Para los amigos Ex-Jockey ¿En serio? Ex-Jockey ¿Cuántas carreras? Dos en Rosario Mire usted Hoy vamos a ¿Sabe de qué vamos a hablar? De cuatro Orquestas de tango De cuatro artistas del tango Relacionados con un equipo de fútbol ¿Y de Lamardo Habla? Lamardo Habla Con el cual he compartido Varios programas Y con camisa también Claro Gente Y así de... quedó, mire Muchachada de radio eh, Muñoz Le agradezco mucho esta participación en Los Cuatro Fantásticos y esperemos que se repita. Sí. También me, me voy porque si no, no, no llego, ¿entiendes? Si no me voy a tiempo, no vuelvo. Claro, a las 9 de la mañana en Radio por Nacional, favor, la radio pública, AM870, por... como Pancho por su casa... Sí, vivo de eso. Va, sí. yo, mi familia, vivimos de eso, por favor, escúcheme. Sí, es, era eso o trabajar. No. Claro, es, eso. eso. ya Trabajar es otra cosa. Frente a mi casa hay una obra en construcción sí. y eso es trabajar. Sí, sí, usted sabe que aparte aquellos que dicen ganarás el pan con el sudor de, su, de tu frente, sí. la, la sentencia bíblica, sí. olvidan que esa sentencia bíblica es una maldición de Dios para con los hombres. Sí, señor. Cuando Dios echa a los hombres, al hombre y a la mujer del paraíso, le dice, "Y ahora, como vos no creíste en mí, vas a tener que trabajar." Así que Lejos de considerar el trabajo eh, una cuestión que redima de ninguna nada. Nada. Muchísimas gracias, Muñoz. De nada, gracias. Era Pancho Muñoz que nos acompañaba en un momento en el comienzo de Los Cuatro Fantásticos en este programa que ya hemos adelantado un poco de qué se va a tratar. Digamos ahora cuáles son las vías de comunicación electrónicas con nosotros. Tenemos un blog sí. que es www.loscuatrofantásticosradio. .blogspot.com. ¿Qué tecnológicos? Ahí pueden encontrar programas viejos, muy viejos. Sí. Más eh, viejos que Carlino, de hecho. Sí. Eh, fotos, comentarios de oyentes. Las fotos también son viejas. Muy viejas. Sí. Y en algunas tenemos ropa. Y estábamos más flacos. Sí, sí. También estamos en la red social de Facebook, www.facebook.com, nos busca bajo el nombre de los cuatro Fantásticos Nacional y se hace amigo de un montón de alemanes que nos escuchan. Tenemos otra vía digital, aparte del blog, aparte del Facebook, en realidad no nosotros, sino Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, esa es la página web de la emisora y usted puede, por ejemplo, escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo. Por último, si quiere conocer Radio Nacional, preséntese en Maipú 555, DNI, libreta cívica, libreta de enrolamiento en mano Sí, bañese el día ese Y la sube, tiene que presentar seguramente eh, Y bueno, ahí también nos pueden Mandar discos Nos pueden mandar donaciones Patines Sí, eh, en línea o de los otros también No, yo, pe yo pensaba los que se usaban Para que el piso no se raye Para que el piso no se raye, muy bien Eso eh, o eh, directamente Se tiene que poner los patines para entrar a Radio Nacional Sí, obviamente Si no también... se nos tiene que ver con el ruido, para evitar el ruido eh, hay una ordenanza, la ordenanza Larrea, ordenanza 14442, que eh, obliga a todos nosotros a andar en patines, no de los de rueditas, sino muy, mucho mejor de los que se usan para no rayar el piso. Y obviamente para no producir ruido e interferir con las transmisiones de radio. ¿Hay algo más que decir? Sí, Vamos. nos opera el señor ah, Profili. Nos espera el señor Luciano Chiquito Profili, Chiquito es, sí, como ustedes se imaginan, un sobrenombre irónico debido a sus más o menos 4 metros cincuenta de estatura y otro tanto de espalda. Lo llamaron de base de la selección de básquet, dijo sí. lo mío es la radio. Sí, sí, lo, llama lo llamaron de base, sí. Eh, el señor Luciano Chiquito Profili nos opera, gracias a Dios, no como cirujano, ya que con esas manos uno imagina que no son las más indicadas para llevar un bisturí. Y luego se encarga de ponerlo al aire, y me pongo de pie para decirlo, el, señal, el señor Alejandro Caroso Carosela, que según una pequeña fracción de la religión, es la reencarnación de Buda, la última. La última, la, la, sí, la última, última versión. versión. Hay gente que dice que es el Dalai Lama y hay gente que dice que es eh, Alejandro Carosela. Son más los que dicen que es el Dalai Lama. Mire usted. Pero hay gente que dice que es Carosela. Él se encarga de ponerlo al aire. No tenemos ahora sí nada más que decir, nos separamos de esto y consideramos con el programa musicalmente considerado en sí propio. todo terreno 4x4 Lo que escuchábamos era el taladro de Alfredo de Angelis por la orquesta de Alfredo de Angelis, el taladro en referencia al club atlético Banfield hoy que hacemos cuatro artistas del tango relacionados con algún club de fútbol El Colorado de Ángeles, de noviembre del 10 a marzo del 92, tiene algunas cuestiones que, son, que lo marcan como figura indiscutible dentro del ámbito del tango. ¿Quiere que le diga dos? Por favor. La primera es que es el inventor o el músico, digamos, el músico emblema del Glostora Tango Club. Bien. El Glostora Tango Club, para aquellos purretes que nos estén escuchando, tienen, ustedes saben que tenemos... ...mucho público en la franja de los 10 a los 12 años... ...de los 8 a los 12 años... ...medición que realizan los monos publicitarios... ...sí, sí, obviamente, a las 4 de la mañana... ...¿qué va a haber si no niños... ...de 8 a 12 años escuchando la radio? Igual vio que los, cuando uno es niño... ...y los niños en general... ...duermen menos horas... ...sí, claro, y cuando uno es eh, adulto mayor también... ...decía, el Lostora Tango Club... ...era un programa de 15 minutos... ...de radio... ...que iba antes de los Pérez García... ...que era... La gran, tira el gran rating de la radio Estamos hablando de antes de la Masificación de la televisión Era un programa de 15 minutos De una orquesta tocando en vivo con público Perfecto La radio que funcionaba como lo que tenía que funcionar Si, uno, si usted conoce la, los estudios de Esta radio nacional de Maipú 555 Que en aquella época era Radio El Mundo conocerá que sus estudios son enormes y era por eso, porque en muchas ocasiones se utilizaban para que el público participara de algunos programas como por ejemplo el Glostora Tango Club y la orquesta del Glostora Tango Club era nada menos que la de eh, Alfredo De Angelis otra característica de De Angelis era quizás la orquesta que hizo más famosa lo de tener dos cantones en el mismo tango tuvo grande Tuvo grandes cantores, y yo le digo Florian Ruiz, le digo Carlos Dante, le digo Julio Martel, le digo Carla Roca, realmente tuvo grandes cantores. Y Dante y Martel cantaban juntos, como lo harán, por ejemplo, en esta bonita página musical de Galucci y Giso, que se llama Adiós Marinero. Suena la orquesta de Alfredo de Angelis en Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional en la Radio Pública. Escucha. como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 cuatro cuatro como el rock, 9x4 como... No, no se me ocurre nada, 9x4 como... como... Los, Los Cuatro, cuatro fantásticos. fantásticos. Lo que sonaba en Radio Nacional en Los Cuatro Fantásticos era adiós marinero, de la orquesta, por la orquesta, perdón De Alfredo de Angelis Con eh, la dupla Dante y Martel Que conformaban Carlos Dante y Julio Martel En esta bonita cuestión que hacía Alfredo de Angelis De tener dos cantores Hay un muy buen dúo de cantores en la actualidad Que son el dúo Fuertes Barnerín que, formó, que nos acompañó en una edición de este programa En la Feria del Libro, si yo no me equivoco Sí, Así es. La última edición de la Feria del Libro El señor Alfredo de Ángeles, dijimos, entre otras cosas, fundador del Bloistora Tango Club allá por el 46, que grabó con el sello Odeón entre el año 43 y el 77. Pavada de tiempo. Y de quien escucharemos ahora, cantado por Florial Ruiz, de Tajini y Guillandú, el tango Marioneta. Aquella casa no sé qué suave encanto fue la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaban la crisina, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta Sobre un banco empinada la punta de tus pies Los bucles peinados y contemplando azorca Los títeres que hablaban inglés, ruso y francés Arriba doña Rosa, don Pampilo Liger y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función sus ojos estacionaban aquellas marionetas saltaban y bailaban prendiendo a su alma inquieta la de emoción Allá entre bastidores ridículo y mezquino Claudica el decorado sencillo de tu hogar Y vos en el poroseño de un frívolo destino su frágil marioneta que baila sin cesar Un, un, un, un programa, programa Para todos los puntos cardinales Los Cuatro Fantásticos Lo que escuchábamos era la voz de Florial Ruiz con la orquesta de Alfredo de Angelis, una grabación del 43, un tango de Taguini y Guillandú que se llama Marioneta y que es realmente excelso, si se me permite. no querrá decir que Alfredo de Angelis era de madera jugando al fútbol? No lo sabemos, probablemente no lo era, un hombre del sur de la ciudad de, de la provincia de Buenos Aires, quiero decir. Originalmente él es de Asdrogué, pero se muda de Chiquito a Banfield Barrio con el que queda firmemente ligado y que se hace hincha del club Y por eso compone El Taladro, primer tango que sonó en el día de hoy En esto que estamos haciendo hoy de relacionar un artista del tango con algún club Nos queda tiempo para dos músicas más Escuchemos entonces Medallita de la Suerte de Gardel, Razano y Batistela por la Orquesta de Alfredo de Angelis, cantado por Omar La Roca y luego Rosy Clair de Vaso y García Jiménez, cantado por Julio Martel. Y me medio el mundo al brindarme sus ofrendas. Son tantas que las confundo aflojando de las riendas. Gran poder es el dinero. Más de todas esas cosas, esa voz a quien más quiero me da cita. De la suerte que te llevo desde niño y es tan grande mi cariño como el miedo de perderte yo nací para quererte porque junto a mi cunita te bendijo mi viejito con el llanto de su amor para mi canción de cura y en mis noches blancas luna flor del aire en mi camino esperanza en mi destino y serás en mi partida la canción de despedida cuando a todo diga adiós yo nunca podré olvidar que fuiste vos mi dulce prenda querida medallita de la suerte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 Con el Camisa, Lamardo, Rosinski y vos Los cuatro fantásticos que me arrastra en su corriente Alanda yacente, lívida imagen de vuelta la de todos los nostálgicos paisajes Muerta la fe, marchita la ilusión Me quedo en este río de las sombras sin rivera. Una posterera, dulce palabra pálida esperanza entre el murmullo Nombre tuyo, nombre tuyo El hombre de un amor que llamaba Rosiclet, como el primer rayo del día, y en los lirios de tu pie, todo mi ayer se perfume. Ese ayer que me persigue con su máscara terrible, de dolor de imposible ruvia mujer ya nunca más a devolver y en el río de la sombra soy la sombra que te nombra mi rocicle. mujer, ya nunca más he de volver, y en el río de las sombras soy la sombra que te nombra mi rocicler. No somos de piedra, por eso... Te prendemos fuego con buena música. Los Cuatro Fantásticos. Lo que escuchábamos eran dos tangos más de la orquesta de Alfredo de Angelis. Primero escuchábamos Medallita de la Suerte de Gardel, Razano y Batistela, cantado por La Roca, y luego Rosy de Vaso García Jiménez, cantado por Martel en este primer bloque en el que escuchamos a Alfredo de Angelis, el colorado hincha de Banfield. Ahora, una tanda publicitaria que llenará nuestros bolsillos de dinero y luego, Rodrigo Lamardo nos trae al segundo tanguero relacionado con un club de fútbol acá en Radio Nacional, la Radio Pública. No somos para policiales, somos los cuatro fantásticos de la música. Cuatro, cuatro fantásticos, fantásticos, a las cuatro de la madrugada. Segundo bloque de los cuatro fantásticos en Radio Nacional AM 870, la radio pública. Hoy un programa dedicado al fútbol y al tango. Tangueros, hinchas de un equipo de fútbol. Ya pasó Alfredo de Angeris, el colorado, hincha de Banfield. Y este segundo bloque va a estar dedicado a un hincha del club atlético Vélez Arfiel. ¿Ah, tiene? Sí, tiene... Músicos famosos Muy y tangueros. Y tiene también periodistas famosos como el señor Rodolfo Buelgas Ginsburg y el señor sí, Jorge Ginsburg. Voy a, a poner música en este segundo bloque de Alberto Salvador de Luca. Ese es el verdadero nombre de Alberto Castillo. Oh, ah, ahora sí. Alberto Castillo que tiene un, una, tuvo una vida de película para contarla. Eh, tanto por su profesión eh, como ginecólogo no, no. y su profesión en bueno, su oficio de cantor. Llegó a vivir porque bueno, él era hincha de Vélez de la época que Vélez no era el Vélez que conocemos ahora. Claro. Bueno, él vivió las dos, las dos generaciones. De los 90. Claro, los no, vivió de la de 90 que ganó, que ganó todo de la mano de Carlos Blanchi. De chiquito tomó lecciones de violín y cantaba en cualquier lugar. Se juntaba con los amigos del barrio. En el consultorio cantaba también. Sí, eso fue después. Pero tocaba el violín y cantaba con, lo, con la barra de amigos. Y decía, pasaba un guitarrista, vení, toca conmigo. Y así formando conjuntos. ¿Eh? Ya de chiquito, eh, ¿Le a los 15 cantar? años que le gustaba cantar. Y tocar el violín. Eh, Difícil, ¿no? Cantar y tocar el violín sí. Porque uno tiene que estar como, como Apoyando el cachete sobre el instrumento No, pero solamente se dedicaba a cantar Ah, no hacía las dos cosas al no. mismo tiempo Estudió violín, tocó, pero cuando Tocaba en vivo, en un bar Él cantaba El violín lo dejaba para la casa Eso, eso usted hágalo en su casa Quieren tocar el violín, en su casa, señor ¿Todo? Perdón, perdón, sí ¿usted Camilla realmente pensó que una persona podía cantar y tocar el violín al mismo tiempo? Yo a esta altura de internet, que uno ve videos de cualquier cosa, <risa> creo que es posible hacer absolutamente todo. No al mismo tiempo mientras canta y toca sí. el violín, pero hay cantantes, mire, por ejemplo, había una, una formación rockera, del oeste del conurbano bonaerense, que se llamaba Árbol, con uno de sus cantantes tocaba el violín. El señor Eduardo Schmidt tocaba el violín y cantaba no al mismo tiempo, sino que en un momento tocaba el violín cuando, y cuando no tocaba el violín cantaba. Bueno, sí, esa es otra cosa. es otra cosa. Pero digo, en la misma canción, digo. También hay gente que toca la guitarra y toca la batería. No, no, ¿Sí? digo, en la, durante la misma canción. En una parte de la canción hacía una cosa y la otra la otra. Bien. Tuvo varios seudónimos. Primero se dio a conocer al mundo del tango como Alberto Duval uh -huh. Luego cambió a Carlos Duval. Sí. Y cantó con la orquesta de Julio de Caro. De Augusto Pedro Berto y de Mariano Rodas. Y, fil y filmó como Robert Duval también. <ríe> sí. Tranquilamente. Acá una pequeña anécdota cuando utilizaba estos seudónimos, ¿no? Eh... El padre lo escucha por la radio y dice, canta muy bien, tiene la voz parecida a Albertito. ¿No? Eso de cantar y no de decir a los padres, ocultarle que uno canta. Luego en el año 38 abandona la orquesta... Eh de Mariano Rodas y, de, y se dedica completamente a una carrera universitaria, a la carrera de medicina bueno, eran épocas en que para una familia tradicional era una de so o no estaba bien visto tener un músico entre la familia, no como ahora que si cualquier hijo es vos un mínimo de talento ya los padres lo empujan a la televisión a ver si nos salvamos todos Claro. antes no estudia la carrera de medicina Qué bien le ha hecho la televisión a la música ¿no? ¿Sí? ginecología y en el último año, antes de terminar Dice, no, vuelvo al tanto Y arma la orquesta Los Indios Quien dirigía Que dirigía el dentista y pianista Ricardo Tanturi Ah, mire usted, lo habían conocido en la facultad Así es Como los guabancos que se conocieron en la facultad de medicina claro Y el 8 de enero de 1941 ¿Era sí, <risa> los guabancos? Sí, los guabancos la medicina guabancó. ¿Pero Alberto Castillo era uno de no, los No, no, no, ah. ¿Sí? antes, la historia de Castillo fue antes Ah, perdón El 8 de enero de 1941 aparece el primer disco de Tanturi Con... Había perdido. Alberto Castillo en la voz Y ese tango, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo? Ese vals, ¿sabe cómo se llama? Recuerdo, y suena así La mujer que jamás olvidaré Y que llevo en el alma reflejada reflejar Como tiene en su celular moral, La estrella del callado amanecer En la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón Y su nombre dulcísima rebosa de mis lados temblando de emoción Ella fue la esperanza de mi vida Mi consuelo, mi dicha y mi sentida Cada mujer que no se olvida Y que se lleva en el alma a morir Temblando de emoción, esa fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dichi mi sera ti, la mujer que no se olvida y que se lleva en el alma a morir. A las 4 de la mañana, los, los cuatro, cuatro fantásticos, fantásticos. escuchábamos el vals recuerdo lo primero que grabaron Tanturi y Alberto Castillo tuvieron un éxito de venta eh, y un año más tarde se recibió de ginecólogo y puso un consultorio en la casa de su padre no su padre sino no, en la casa del padre de Castillo estaba pensando en mi padre he tenido el honor de compartir con Alberto Castillo pero no y ahí tocaba el violín o cantaba cantaba ah. cantaba con el dentista y pianista Tanturi el y luego banco No, no, no. no a... Y Alberto Castillo se dedicaba era ginecólogo y cantor. Bien. Pasaba el día en el consultorio atendiendo a las, a las mujeres. Y después a la tarde se iba a la radio para cantar en la radio, como solían hacer todos los, los cantantes de esa época, ¿no? Del 40 y del 50. Uh -huh. Pero todo se complicó. No. Cuando, cuando la sala de espera del consultorio, del, de su consultorio ginecológico, se llenó de muchachitas que. Eh, se dieron cuenta de que él era ginecólogo y todas iban directamente a ese consultorio y se atendían con él nada más. ¿Y por qué se complicó? Porque, ¿Porque se les llenó la casa, era un escándalo, no, no, entraban le... mujeres, salían, no todas de ellas vestidas, era un desastre. ¿Y ese por trabajo? qué se complicó? No, no, se complicó. Era su trabajo. No, bueno, porque al señor Castillo esas insinuaciones que le, que le, que le tiraban la, esas mujeres, uh -huh. a él mucho no le gustaban. Porque cuenta una anécdota Que Él le dice a una señorita ¿Está lista señora? Ajá. Y ella le dijo Yo sí doctor ¿Y usted? ¡Opa! Que puso ahí Lo comprometió Lo comprometió Y bueno Y tuvo que dejar Dejó la ginecología Y se dedicó solamente al canto ¿Qué historia más triste? Porque tenía mucho levante Dejó la ginecología ¿Y, y, ¿y usted? Y en el año 1945 Contrajo matrimonio Con Ofelia Oneto Del cual nacerían Su hijo Alberto Jorge Ginecólogo y obstetra Una familia con mucho estudio ¿Ofelia eh? fue paciente de él en algún momento? Eso, no tengo ese dato Viviana Ofelia, veterinaria e ingeniera agrónoma Hay dos títulos más disímiles Y Gustavo Alberto, cirujano plástico Para esta época, cuando se casó, ya era un cantante súper popular Un ídolo popular Y... pero no, qué familia, todos estudios Perfecto ¿En qué momento es así, Chavelé? De Nacimiento. Ah, Él nació en Floresta y se hizo hincha de Vélez. O tenía la opción de Albois o Vélez, ¿no? Claro. Sí, decidió por... Mucho por se, muchos son de los dos clubes, porque no tienen pica entre sí. Porque aparte de Albois es un club, más allá de que hoy milita en Primera División, mucho más relacionado con las categorías del ascenso. Voy a tener un, ahora un, un bloque conceptual. ¿Cómo es el programa? Esta noche me emborracho y la última copa. Madre. Que le plaparse de en un amigo, eh vive de nada, que me Esta noche me bien, me bien, Los cuatro fantásticos. Ya quiero que cama la podé yo olvidar Yo me embarracho por él Y ella piensa que ha callado eh, Él te machto matar para que todo mi dolor me diendo de va Y si la ves a mí att y ha sido por su amor que mi vida se fue Si la ven, amigo gigante. Los cuatro fantásticos. Alberto Castillo, hincha de Vélez. No se lo diga así, parece que lo estuviera insultando. No, un gran hincha de Vélez, que ahora les voy a contar una historia. Y que además tiene una particularidad, que estaba pensándolo recién. Una canción de él. Que la cantan contra Vélez Sigue el baile, sigue el baile Al del tamboril Que esta noche sí. le hacemos tal cosa sí. a los del Fortín Sí, sí, o, o en caso de que se le haya ganado ya Hemos incurrido en tal acción Con las personas De tal condición del Fortín Ubíquense Mil año mil nove, 1951 Ajá. Termina el campeonato argentino Gobierno Perón Vélez inicia una gira por Brasil uh -huh. Que dura Del 6 de diciembre hasta el 16 de enero del 52. Están en la playa de la, de la ciudad de Pernambuco. Y tres jugadores de Vélez se insolan. No. Sube el día Napoli y Skrugli. No existía el protector solar en esa época, por eso. Están en la playa insolados. Sí. No saben qué hacer los medios, no saben qué hacer eh, los del presidente del club, el técnico no saben. No me diga que jugó Castillo. No había médicos sí. en la delegación. ¿Cómo se van de gira sin médicos? No había médicos. Y no era un club serio y responsable como ahora, etcétera. Y justo uno de los dirigentes de yo, ve un cartel que dice esta noche se presenta Castillo. No, no. Nah. Lo llaman a Castillo y le dicen, "Por favor, vení, vos que sos médico y ayudanos a resolver este cartel." No, no bueno. Ah, pensé que le iban a poner, que le iban a dar la 10. El fútbol masculino. Y lo invitan a Castillo a formar parte del equipo, del equipo médico, sí. para ayudar a los, a los jugadores insolados. Y, y Castillo dice: No, pues yo tengo gira, bueno, está bien. Y se va. Está durante toda la gira de Vélez en Brasil como asistente médico del equipo. Iba y, y después canceló un par de, de shows nocturnos. Iba eh, haciendo. Bueno, de día estoy con el equipo, de noche voy a un bar. Y así completó la gira. Lo, lo un gran, es una gira real. Una gira real. Siendo un médico de Vélez y a la noche siendo cantante de tango en Brasil. Vivía de gira. Nos despedimos de este segundo bloque dedicado a Alberto Castillo y al equipo Vélez Sarfield con uno de sus grandes, grandes eh, tangos, grandes versiones. Los 100 barrios porteños. Mm. aboedo palermo saber y patricio si mi barrio de caballito, el retiro y no cerrar y ya quedo el retiro y patrana Los Cuatro Fantásticos. Tercera temporada. Nos vamos a las noticias en Radio Nacional. De cuatro a seis, Los Cuatro Fantásticos. Radio Todo Terreno. Cuatro por cuatro. Pasamos las 5 de la mañana y comienza la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional. La radio pública, Los Cuatro Fantásticos, es el programa que se emite en el horario estelar de los domingos de 4 a 6 de la mañana. Hoy nos referimos a cuatro tangueros relacionados con un equipo de fútbol. Ya sonó el banfilista o banfileño Alfredo de Ángelis. Ya sonó el belesano y cuidado con las rimas. Alberto Castillo. El que te. ese. Exacto, es el que me saluda con la mano. El ginecólogo. Exactamente, por eso. Eh, tengo que decir que mi nombre es Nicolás Rosichi y pasar a presentar a mis compañeros de mesa con su peor terror infantil. ¿Ya los presentó? No. Nunca lo hice eso. ¿Nunca nos presentó? No lo sabía yo. Ah. Ya lo, lo presenté en la primera hora, pero o sea, esto es la, la reapertura del programa de la segunda hora. ¿Terror? ¿Cómo es? Infantil. Sí, con sus terrores infantiles. Temía gravemente a los payasos, el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Temía a los juegos de plaza... El señor Agustín Camisa ¿Qué tal? Buenas noches ¿sí? Las hamacas particularmente Sí, no, y ese que era como una barra Que uno se tenía que ir pasando de barra no, no, en barra con las manos El manos ah, El famoso pasamano Ese era tremendo, oh, sí. tremendo me, me caí varias veces Igual, es que a los payasos todo el mundo le tiene miedo No, hay gente que no No, bueno No le tenía miedo a los payasos, por ejemplo Pero sí le tenía miedo a todos los productos lácteos El señor Emiliano Brescia ¿Qué tal? ¿Cómo está Muy bien, ¿cómo está usted Bien, muy bien, muy bien Me alegro bien. mucho opera técnicamente este programa el señor Luciano el Chiquito Profili que durante lo que fue la tanda de la mitad entró, nos dio nos molió a palos con una sí, mano sí sí sin ningún motivo aparente dijo, y que les quede claro y salió, y ahora vuelve a operar el programa luego se encarga de ponerlo al aire el señor Alejandro Caroso Carosela que eh, estamos todos enamorados de aparte es un hombre de paz Hay que decirlo, los cuatro integrantes de este programa tenemos inclinaciones eh, hacia el señor Alejandro Caroso Cancero. ¡A lo abio, Caroso! Es así. Es así. Hay que decirlo, Caroso, te lo queríamos decir, te lo decimos de lejos. <risa> Imaginarás por qué. Y con varios días de diferencia. con varios días de distancia, sí. Con una distancia temporal y espacial. Por Realmente, la duda. Sí. Eh, Hemos dicho ya nuestros nombres, hemos dicho los nombres de la comisión técnica de este programa. Y vamos entonces cuáles son las vías de comunicación electrónica con nosotros. Tenemos un blog. Oh, y ahí decimos que amamos a Carosela. Por supuesto. Qué suerte. Hay un corazoncito y dentro del corazoncito la cara de Carosela. Que tiene forma de corazón? Por otra parte. Sí. ww.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com ¿Qué pasa? ¿Hay algo gracioso en el amor? No. Radio. Los, Los cuatro cuatro fantástico, Radio Loscuatrofantásticosradio.blogspot.com Claro ¿usted qué cree que en la cuarta temporada yo no me sé el blog del programa? Y ahí encuentra programas viejos, viejos, viejos, viejos, como el primero. Sí, como Caracela eh, fotos, muchas, muchas, muchas, muchas. Como de, de Caracela, por ejemplo, sí. Y de Peter Gabriel también. Te amo, También nos pueden encontrar en la red social de Facebook, www.facebook.com, la red social del amor, lógicamente, sí. cuánta gente ha, ha encontrado y se ha reencontrado con pasados am amores y con gente que ha conocido directamente en esa red social, www.facebook.com, nos busca bajo el nombre de Los Cuatro Fantásticos Nacional, le da el clic al me gusta y se hace amigo nuevo. ¿Cuánta gente abrió una página de Facebook para, solamente para encontrarse con los compañeros del secundario? ¿Cuánta gente sacó algo productivo de ellos? Es la pregunta que viene pegada después, ¿no? Claro, o sea... ¡Uy, me voy a encontrar con todos los amigos del primario! Pero ¿Sí? por algo te separó la vida de esa gente. Totalmente. Pero bueno, bueno lo, lo que Facebook vuelve a unir... Hay gente que no entiende el concepto de que las olas que pasan no vuelven. Filosófico. Estanguero, ¿no? Claro. Ya que estamos, sí. El website de la radio, ya que dijimos el blog, dijimos el Facebook, sí. bueno, eso te podría decir página web, no, el web website, web así web estamos en sintonía, www.radionacional.com.ar, allí puede usted visitar el archivo de audios de la página, leer las noticias, ver la programación de las emisoras del interior, que también están muy buenas, y por supuesto escuchar Los Cuatro Fantásticos en vivo. Por último, la dirección concreta, la dirección real, la dirección física, la dirección postal de Radio Nacional, la radio pública, es Maipú 555, Capital Federal, República de Argentina, lugar donde nos pueden mandar gacetillas, discos, vituallas comestibles. Un guiso de, guiso de lentejas. Un guiso de lentejas deshidratado. Apa. No estaría nada mal. Un sobrecito, usted lo pone dentro de una olla, le tira dos gotas de agua y tiene un guiso de lentejas, Bien. propiamente dicho. ¿Qué le parece? ¿Lácteos? Sí, nos puede mandar lácteos, pero preferentemente leche en polvo. Larga vida, sí, claro. Sí, deslactosada. Sí, cuidado, ¿no? Sí, por favor. Eh, no hay ninguna otra cosa que decir, ¿no? ¿Me olvido de algo? Eh... No me olvido de nada. Separémonos pues, de este momento y entremos al siguiente bloque musical aquí en Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional. Los Cuatro Fantásticos, tercera temporada. <risa> Tercer bloque musical nos acompaña aquí en Los Cuatro Fantásticos, un nuevo tanguero lógicamente asociado con su correspondiente club de fútbol, así es la burocracia que impera en este programa. Nos toca hablar del de club más grande de la República Argentina, aquel de la banda roja cruzada en diagonal en el pecho. Cuando dijo tela y arrancó con una letra pensé que iba a decir otra cosa. No, no, no en la Argentina, lógicamente sí. se cuentan por millones los hinchas del Club River Plate. La eh, la famosa banda roja en sus inicios podía estar colgada de cualquier lado, de izquierda a derecha de, o de derecha a izquierda, ya que era una banda que simplemente se agarraba con dos alfileres a una camiseta blanca. Que se choreó, que se, que cho se chorearon unos pibes de un carro de carnaval y se la pusieron en la camiseta para identificarse eso, al menos dice la leyenda del Club River Plate. Así es, justamente Aníbal Troilo, quien nació en el barrio de Almagro, concretamente en la calle Cabrera, entre Chorena y La Prida, pero, como pasó con nuestro amigo Alfredo de Angelis, se mudó a muy tierna edad al barrio de Palermo. Qué tierno. Qué tierno. Allí, justamente, conoció al Club River Plate y se hizo socio del club a los 11 años. El gordo Troilo, que no solamente era hincha del club, sino que jugaba al fútbol. ¿Sí? Exactamente, sí. Jugaba al fútbol en un club de barrio de Palermo, en el regional de Palermo. Y consultado muchos años después, él, le, dejé, le decían que jugaba bien. Al, eh, él decía, el secreto de los deportes es como el de la música. Hay que mantener el ritmo y la armonía en la ejecución. Así que podemos pensar que a, a, fue un 8 o un 10 pausado número 5, ¿no? Un, un, el centro de aquella época Un organizador sí. del partido como también lo era en el tanque De 4 seguro que no jugaba entonces No, no, no, ni de 4, ni de 3, ni de arquero tampoco No nah. Pero un es, muy, es muy inteligente eso de... Eh, eh, muestra una inteligencia para el fútbol Uno lo imagina un jugador inteligente algo de Así es, no hay que correr de más la pelota Sino correr sí. lo necesario Lógicamente, también allí en el barrio de Palermo conoció a otro de lo que sería sus grandes pasiones, como era el tango, cuando, también relatado por él, vio en un picnic a un grupo de eh, bandoneonistas ejecutando el instrumento y allí, al, también a muy tierna edad, se enamoró del bandoneón. Vamos a escuchar dos composiciones de la orquesta de Aníbal Troilo, primero Tarde Gris y luego Flor de Lino, ambos interpretados por Floreal Ruiz. Si al dolor vine a veces, lo supe de él, que tú estabas tan mal. Te quise odiar y mi pasión fue fuerte, no pude más y vine al hospital. Por todo el mal que me has hecho, quise cobrar este amargo rencor. Pero después sentí dentro del pecho mi corazón latir con el santo amor. Porque qué lloraste acaso mi presencia, frente al dolor también a de pena? Y al recordar tu vida sin esencia, te arrepentí. Señor, y hoy querés ser buena. La tarde gris tan gris como mi pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque era sol la dicha de mi vida, el alma de un cantar y el canto de mi fe. Te perdono y te brindo a morgar mi ternura y mi fe. Alumbrará mi vida un pibelito y yo seré feliz con tu querer. ¿Por qué lloras, acaso mi presencia? Frente al dolor también a vos te pena y al recordar tu vida sin esencia te arrepentirás. Ser buena. La tarde gris, tan gris como mi pena Acompaño mi quebranto por tu herida Porque era por la dicha de mi vida El alma de un cantar Y el canto de mi fe Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia Llegan a la madrugada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 Jajaba noches esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en seno Flor de lino, qué raro destino Truncaba un camino de en flor. flor Besojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuantas cosas que se fueron Y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad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 ...mantiga la cuella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo es en flor jamalaya... ...me falta su amor. Flor de lino se fue, y hoy que el campo es en flor jamalaya... ...me falta su amor. Hasta las 6, Los Cuatro Fantásticos. Pasaba en la voz de Floreal Ruiz, primero Tarde Gris y luego Flor de Lino, interpretados por la orquesta de Aníbal Troilo. Justamente Aníbal Troilo, gran fanático de River, dicen que compartía las concentraciones del club desde muy joven y fue eh, amigo de los grandes jugadores que tuvo River, como por ejemplo Ángel Bruna. Adolfo Pedernera, sí. José María Moreno, sí. todos de La Máquina, y también de Bernabé Ferreira. ¿Verdad? La Máquina, recordemos, Muñoz, Monero. Muñoz Moreno Pedernera de Bruno Ilusto. Así es. Justamente Bernabé Ferreira, quien le llegó a pegar a la pelota a 200 kilómetros por hora, y de ahí se ganó el nombre de El Mortero de Rufino, era un gran amigo de Troilo, e incluso el gordo lo recordaba con palabras de mucho afecto, diciendo que él, él... Hablando de Ferreira Era un tremendo ídolo popular Que acercaba a la gente a las canchas Aunque no fueran hinchas del fútbol Que era solamente para verlo a él Y que mucha gente se acercó Al club de River y al fútbol en general Gracias a Bernabé Ferreira Mire usted También eh, cuentan que una vez en la década del 60 Troilo tocaba todos los jueves En Canal 11 Un día no va Troilo Tenía que tocar, va la banda Tocan igual, no está él Perfecto. Exactamente Lo van a buscar después a la casa, a tiendecita la mujer de Troilo, y les dice a las personas que lo fueron a buscar. No, lo que pasa es que el domingo, o sea, cuatro días antes, sí. cuatro días de, eh, antes jugó Boca River, ganó River. Ese domingo lo vinieron a buscar a Niva los muchachos, para ir a la cancha y todavía no volvió. Justamente habla del de fanatismo de Troilo y de esa vida del barrio Y de la noche que tanto lo caracteriza. Vamos a seguir escuchando más temas de Aníbal Troilo. Primero Toda mi vida por Francisco Fiorentino. Y luego Confesión, otro más por Florial Ruiz, aquí en Los Cuatro Fantásticos. el poder no verte de no hablarte ya cansado de buscarte sin ser siento que me voy a No sé porque te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado de toda mi vida, dije tan lejos de mí y ha conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada Cuatro Fantásticos es música. Sí, siempre, música. ...på salvarte... ...hoy me odiás... ...y yo feliz... ...me arrincono pa llorarte... ...el recuerdo que tendrás de mí... ...ser horroroso... ...me verás siempre golpeándote... ...como un malván... ...y si supieras bien... ...que generoso... Che pagasse ora oh, d'amore, so è mi vida, mi umbraça, è mi caída, te le carbia vita, por qué te quise tanto, tanto che a rogar. A salvarte Solo no supe Hacerme odiar Hoy Después de un año Atron De mi pasar Me mordí Pa' no llamarte Iba linda Como un sol Se paraban Pa' mirarte Yo no sé Si el que te tiene así Se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al ver una reina que vivirá mejor, el me costo de mi Cristo, de mi vida, fui un fracasar... ...y en mi caída busque dejarte ahondar... ...porque te quise tanto, tanto que ahogar... ...para salvarte solo lo supe hacerme odiar... Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia. Los cuatro fantásticos. Pasaba toda mi vida, primero de Francisco por Francisco Fiorentino y luego Confesión por Floreal Ruiz, interpretados por la Orquesta del Gordo Troilo, gran hincha y fanático de River. Ya que estábamos hablando de la máquina de River, les cuento cómo era una de las concentraciones. Ahora es apuro PlayStation. Claro. ¿no? Antes. Eh, Troilo, justamente. Contábamos que no, no faltaba las concentraciones. Claro, entraban músicos a las concentraciones también. acá sí, O sí. amigos del, del equipo, ¿no? Aparte, ¿no? Jua, están jugando a las cartas. Y a los sí, dados. Sí. Por plata, obviamente, ¿no? ¿Y por qué va a jugar uno si no? En una de esas, el Negro Lagos, uno de los delanteros de River, va perdiendo salado. Apaga la luz, revolea los dos y se escapa por la ventana para que no lo casquen su propio compañero. después volvió a jugar el partido, y de, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Justamente para contar un poco de, de ese fútbol de antes Que, que, que se comían los rabioles y se iban a jugar a la pelota Otra anécdota que habla de la generosidad Y también del fanatismo de Troilo por River La cuenta Horacio Ferrer Cuando dice que eh, Troilo compró unas entradas muy caras Una platea para ir a ver un River Chacarita Del cual River me, le gana 2 a 0 a Chacarita El primer gol se lo pierden porque llegan tarde Y el segundo porque se van anden porque empieza a llover Ferrer le dice, pero gordo, te gastaste tanta plata y al final lo no vimos los goles. Dice, pero no importa, porque lo vimos atajar a Madeo Carris. Vamos a escuchar dos temas más de Aníbal Troilo para cerrar este bloque dedicado a justamente la figura de Pichuco y a River Plate. Sonará primero Milonga Triste por Alberto Marín y finalmente Mientras Gime el Bandoneón por Floreal Ruiz. Luego una tanda y nos queda el último bloque en la voz de Emiliano Brescia, aquí en Los Cuatro Fantásticos.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 Canto sin saber cantar, canto sin saber cantar. Los Cuatro Fantásticos, el prime time de las 4 de la mañana. todo yo le digo que al primero que hable de ella dejará de ser mi amigo a nadie debe importarle lo que sufrí por aquella si algo van a reprocharle mi amistad es de negarle al primero que hable de ella porque ya es todo este amor Del graso pasar con otro amor, la iba de amar y mi atudí, y è es por eso que esta noche vandonio llora por mí, Vantonio, llora. 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos Radio Todo Terreno 4x4 Último bloque Musical de Los Cuatro Fantásticos Dedicado a músicos hinchas De fútbol, hinchas de distintos equipos De fútbol, en esta ocasión hemos escogido Cuatro tangueros Y para cerrar este programa Haremos el último de los equipos grandes Que nos faltan, si no me equivoco Y también un equipo que es muy representativo del tango, ¿no? Por todo lo barrial, más allá del, de los chiites, ¿no? De, de, de los problemas que tiene ahora por no tener el estadio en su barrio, pero sí un club muy representativo de su barrio, o de dos o tres barrios, diría, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es por supuesto San Lorenzo de Almagro, representativo de Boedo más que nada, y también Almagro. El Bajo Flores, cierta, cierta parte de Caballito también. no Pella por ahí más con Huracán, ¿no? Sí. Pero sí, toda zona eh, disputada. Pero club porteño, porteño y tanguero. Sí, el único club que no festeja sus títulos en el Obelisco, por ejemplo, sino que lo festeja en San Juan y Boedo. Cierto, sí, sí, sí. sí. Un club muy arraigado al barrio. Eh, bueno, tal vez... No, tal vez no, lo es. Es el tercer equipo más popular de la ciudad de Buenos Aires, detrás de Boca y River. Bueno, haremos Cacho Castaña, tipo que se lo identifica muchísimo con San Lorenzo, no solamente por su por su música, sino por su forma de vida también. ¿no? El hincha de San Lorenzo es un poco así de la noche, de la diversión, de ir para arriba. Y porque el otro tipo que el que representa al barrio, que es Homero Manci era hincha de River, casualmente, que es el tipo más relacionado a Boedo, que también tiene la cuestión de la bohemia y todo eso, pero justamente no era hincha del cuervo. De hecho Cacho Castaña participó, fue uno de los invitados en los festejos del centenario de San Lorenzo de Almagro que fue en el año 2008. Así que bueno, quién mejor que Cacho entonces para representar a el club de Boedo, el club de los mil apodos. ¿no? Después los iremos repasando un poco los tantos apodos que tiene San Lorenzo de Almagro. Arrancamos entonces escuchando Soy un tango así. ...pansajero... ...de emociones... ...daigo un beso en mis solapas... ...desteñidas... ...de una novia que está ausente... ...porque no le di mi vida... ...y parado en las esquinas me quedé... ...soy un tango... ...juego del barrio del bacán, y de la mina... ...y del dramón de aquella pálida vecina... ...que quizás nunca su vida llegue el den. ...mensajero de un Buenos Aires con bastón... ...y con sombrero de un obelisco compadrón...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 Y parado en las esquinas me quedé habitante silencioso, horizonte de algún libro de poemas, hoy del balazo del alcohol y de la pena y algún ese me conté porque sabe más que yo soy un tango duermo en la cama que me prestan los poetas y a veces sueño con un director de orquesta que me acompaña en soledad Y no me quiero despertar, mensajero De un Buenos Aires con bastón y con sombrero De un obelisco con padrón y aventurero Que siempre espera que le cuelguen un faro 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos Seguimos escuchando entonces a Cacho Castaña haciendo Traficante de Ilusiones y Ojalá que no puedas Yo que soy apenas lo que puedo ...y no he sido en esta vida todavía lo que quiero ...yo que por amor dejé de lado ...tantas cosas que quería cuando estuve enamorado ...tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad ...y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van ...yo que soy apenas lo que puedo ...y no he sido en esta vida todavía lo que quiero... ...sigo estando solo por el miedo de perder la libertad... ...soy así... ...un traficante de ilusiones diferentes. ...sé que soy distinto a todos... ...pero igual a mucha gente... ...soy así... ...quizás la culpa fue de todas mis amantes... Si me amaron nunca quise, y si quise no lo sé Yo que por las noches no soñaba, escuchando las mentiras que dijeron en mi almohada Hoy que tengo dura la mirada, por un mundo de experiencias solo sé que no sé nada Y a pesar de todo sé que hay algo que me queda por hacer Algo que la vida puede darme Cuando llegue una mujer Yo que soy apenas lo que puedo Y no he sido en esta vida todavía lo que quiero Sigo estrando solo por el miedo De perder la libertad Soy así Un traficante de ilusiones diferentes Sé que soy distinto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 Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad Y asco del vacío que me dejan cuando me amanece mal Los Cuatro Fantásticos Dos horas de música en la madrugada de Nacional Le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue ...y al marcharse me dijo... ...ojalá que no puedas... ...ni besarla en la boca y al mirarla en los ojos... ...que sospeche que hay otra... ...que le arranca tu vida lo que ella no puede... ...que le arranca tu sangre lo que no se atreve... ...ojalá que no puedas destapar la botella... ...de tu vino caliente cuando duermas con ella... ...estoy harta del trueque de la hipocresía... Que despierten sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas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 Consuelo, que le sangren las manos y acaricia tu piel, acaricia tu pelo. Le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos. Le Lementí tantas veces que anoche se fue y al marchar se me. Ojalá que no puedas, lo que hacías conmigo, cabalando en mi vientre te quedabas dormido, y en tu boca dejaba mi tibio candor, y en la mía quedaba tu loco sudor. Ojalá, ojalá que no puedas, tengo celos de amante,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 Que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le sangren las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas.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 Sienta la bailanta, ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el telón. Les canta con el alma y con el corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador La gente está aplaudiendo su nueva canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Pero algo en su mirada le cambia el color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor Volvió el matador Que tal vez se encuentre en el salón aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón de esa mujer Soy atorrante jugando al amor, ha vuelto el matador, ha vuelto el matador, llenando de desorden a su corazón, ha vuelto el matador, ha vuelto el matador, vendiendo fantasías en una canción. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador, de tantas que ha tenido, nunca tuvo un amor.